Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Cartón. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán y he encontrado estos poemas, que es un placer y un gozo compartírselos, escritos por Olga María Zayn. Y dice así, No se ama un cuerpo, un hombre o una forma, Se ama un carácter, un tono de voz, un perfume, una manera de ser, el calor de un cuerpo, el tacto de una mano, una mirada, una sonrisa, un alma que en silencio nos habla. En cada uno de nosotros se puede encontrar algo que amar y cuando se ama algo, Se termina por amar el todo. Me parece un poema exquisito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, muchas bendiciones y un fuerte abrazo para todos en este año nuevo que comienza, que nos da la dicha de estar aquí con vida. Y bueno, muy agradecida por todas las bendiciones recibidas la salud sobre todo, que es lo más valioso, y la familia con la que sigo caminando en este recorrido. Muchas bendiciones para todos. la poeta Tusita Briones Gaitán, ahí estoy. Declama Miguel Enrique Bermumen Barbosa. Ahí estoy en la montaña y su verdor, en tu amanecer frío donde mi tibieza derrite tu hielo. Ahí estoy entre los árboles que mecen mi presencia y en su movimiento susurran te amo ahí estoy soy el trinar multicolor que anuncia no me he ido y las aves sustentan este amor ahí estoy en esa cabaña en el nido recostado esperando tu roce mitigando tu frío «Ahí estoy, soy el mojado pasto del amanecer lluvioso y húmeda caricia del viento, ahí estoy, estoy en ese celeste e imponente cielo que besa tu epidermis, ahí estoy, soy la brasa de tu chimenea, siempre encendida esperando calentar tu piel». Ahí estoy amor mío, descúbreme, vivamos la esencia del amor. Soy tu almohada, reposa en mí tu alma, te amo. El bosque, las montañas, el amanecer soy. país llamado Ana no quiso encenderse ni incendiarse su enamoramiento inflamable voy lejos voy corto cuando el miedo la tiene cerca de enamorarse se enamora enamorada de sentimientos yuxapuestos me critica cuestiona pero no propone nada Anamorada de tejidos plumíferos Su cabeza es un nido de pájaros Y los niños crueles le tiran piedras Ella los ama igual, son niños Tiene una desenamorada de margaritas marchitas Ordenadas en una cajita de cedro tallada Bajo su cama Una desenamorada de sueños sin rabia De mirar la ventana, mirarla esta tarde Anamorada sin venta mil excusas para no enamorarse se muere de ganas por salirse a solear las ansias enamorada de ganas de enamorarse pero no me dice nada algunos años atrás Anabel anduvo angustiada acunando amarguras acumulando agonías aliada al abismo alcohólica, apasionada añorando amores apilando abandonos alucinaba almas agusanadas anguilas amorfas adorando arterias abuelas artríticas amantes asesinos amigas atadas al asilo acumulando ansiedades acariciando ansiedades Si logro vender algún libro puede ser que tenga un poquitito de lana Pero no tengo Ana ¿Y de qué me sirve a mí tener lana si no está Ana en mi ventana? Anacrónica, mañana anaranjada por la marihuana tirana Y esta campana dislocando mi jarana Mañana, mañana, si hacen semanas Y hermana un árbol pendextaliana Que observa como una anaconda Se chinga una rana Mientras la mañana mira Desde sus ojitos tiernos de iguana La verde sabana ¡Ajú! Así adicta a anfetaminas, Anabel ahora ausente, anda abrazando arcoiris, anhelando amaneceres, anhelando amanecer. Alucinada. Almas agusanadas, anguilas amorfas, atorando arterias, abuelas atómicas, amantes anoréxicas, adolescentes, amantes a la sepsia, acumulando ansiedades. Amamantando a la crana Anhelando amanecer Anhelando amanecer es lo que cuelga del ala es el cielo. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Genaro Patraca de Acayuca en Veracruz, poeta. Yo Cristo les ama. case el hombre por el hambre Todos los minutos, los meses, los segundos, las horas y los días y los años, los perdaños, tus engaños y tu forma de llegar y de escapar. Quiero más. Todos tus lamentos, tus ojos y tus cuentos Tu espalda, tu tatuaje, tu pijama con hoyitos Y el miedo de viajar y no llegar Quiero más Quiero más Cada que me miras, cada que respiras Cada que me tiras, me levantas y me vuelves a tirar Yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Quiero más Quiero vivir contigo hasta el final, clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Probando equipo de sonido. Volando bajo violeta violenta viola la viola en sus labios, islas, olas y alas. ¡Rumba! ¡Rumba! Erré la ruta rumbo al mar a mar sin sur, rumba ruta errada del rumor del mar Por músculo llevo un cartón Que a cada chorrito que irriga se arruga Por no ser eje ni espiral Lloviendo va llorando Y lluvia llueve Llagas de llanos en llamas Llenas lloran yo en su panza De tanta hambre añejada Canaletas prefabricadas quieren conducir sus vidas Ay mi vida Guardias, guaruras, topes, vacunas, candados Elecciones ¡Elecciones! Sitiada la ciudad de sitios seguros Y yo acá para guarecerme Capitales cielos Agujerados Todos los instantes Mis vicios, mis sedantes Las calles, las ciudades Con sus cielos y sus perros Los letreros y las bardas Y tus cartas y tus luces Y tus sombras Quiero más, quiero más Todos nuestros sueños, la carne y el deseo La lengua, la cabeza, las orejas, la intención, el corazón Y hasta el riñón quiero más Quiero más Quiero vivir contigo hasta el final Clavarme tus espinas sin gritar Saber que estás ahí, saber que sigo ahí Saber que seguiremos, saber que seguiremos hasta el fin La última The last one Para los que nos escuchen en radio, aquí es la mitad de la canción. Y me estoy desnudando sin soltar la guitarra, ya se empezó a desnudar también la gente aquí en la sala, y sin tocar la guitarra, todas las mañanas las babas en mi almohada, la mirada, los cigarros, el tequila y las crudas y las rayas y las metas por cumplir y no olvidar, quiero más, quiero Quiero vivir contigo hasta el final Clavarme tus espinas sin gritar Saber que estás ahí, saber que sigo ahí Saber que seguiremos, saber que seguiremos Saber que seguiremos, saber que seguiremos Saber que seguiremos, saber que seguiremos, saber que seguiremos hasta el fin Saber que estás ahí, saber que sigo ahí saber que seguiremos saber que seguiremos saber que seguiremos hasta el... Fui tenés que un milagro, Fui tenint perfecto, El regalo de mis sueños, La canción de cada día, lo que yo te Fui tenint mi luna en el mar, No puedo entender lo que pasó, Llegué tarde, el tren había partido. No sé si fue cosa del destino o fue pura casualidad. Fue mi última oportunidad. No podré gritarle que la amo. Pero jamás me olvidaré de ti. Fuiste una historia importante en mi vida. Ha pasado un tiempo ya, lamento haber llegado tarde, mi única esperanza es, que me veas en tus sueños, gritándote, cuánto te amo. Mas si existe otra vida, juro que te buscaré en ella, y esta vez espero llegar antes con el anhelo de volver a verte. Fuiste el mundo más perfecto, el de mis sueños, la canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna mar, no puedo entender lo que No puedo entender lo que pasó. Lo de Jorge Luis Borges, el otro, el mismo, declama Miguel Enrique en Barbosa. Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas mans y las sienes que acercaba el amor, Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte. Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste, Y me quitaste, debe ser borrada, lo que era todo, tiene que ser nada. solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Este poema que Miguel Enrique Berúmen Barbosa procede a declamar viene al caso por el año que recientemente culminó, el cual nos deja un triste panorama que agudiza la situación precaria y en algunos casos lacerante e infame de una considerable cantidad de sectores de la población mundial que se suma a los problemas que se han venido arrastrando de tiempo atrás reconociéndose que, aunque subsiste la fe y la esperanza, continúan posponiéndose sus mejores niveles de vida y bienestar. En los claustros desiertos hay Cristos con ojos entreabiertos que inspiran una eterna compasión, Cristos de frente triste y labios yertos que aprietan de quebranto el corazón. Hay Cristos que al fulgor de la divina lámpara que sus llagas ilumina contemplan con terror grande y profundo al reptil de los males que camina vencedor y terrible por el mundo. Hay Cristos que no saben cuántas inmensas desventuras caben en muchos corazones oprimidos ni alivian el dolor de los que imploran ni reavivan la fe de los que lloran, ni suavizan la cruz de los caídos. Hay cristos que parecen tener pena por no poder cambiar la angustia ajena, que se retuerce con agudo grito. Cristos que con amargo desconsuelo alzan la frente al cielo y dudan que aún exista el infinito. Hay cristos desolados que inclinan su frente en sus costados donde ruedan las lágrimas solobres y al escuchar las blasfemias de los pobres se arrepienten de estar crucificados. Hay cristos que en su amarga desventura comprenden que es inútil la tortura y el hondo afán que les lastima el pecho. Cristos, que con la estática mirada, ven cruzar por la tierra desolada, niños en clenque sin amor ni lecho. Cristos tristes y pálidos y yertos, que en los claustros desiertos, lloran su pena palpitante y sola, al ver a la humanidad caer perdida, en vértigo terrible de una ola. colegas los soñadores, navegando en las arterias de esta histérica ciudad, subiendo por tu espalda, escalando tu columna, colgado de tu cuello, clavado en tu yugular, he encontrado al enemigo, dentro de mis propios huesos, he encontrado al enemigo, manoseando mi destino, he encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial. Hagamos el cuento de No Pasa Nada, dice el copetón. He encontrado al enemigo, manoseando mi destino. He encontrado al enemigo, dirigiendo lo que digo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. Voy a cambiar el paisaje de mis ojos por Araucaria y Miraflores. Ya conocí a los pitucos de la Rambla. Pasaría a visitar a Manuel y tal vez no esté y solamente deje el vacío en el buzón, viajaré a dedo hasta mano y en río bailaré a amar al candombe de tu capricho. Camino es una palabra que me va sonando familiar, no me voy a extrañar, podré sobrevivir a mí, vivir sin mí, este desdibujarme todo el tiempo, a destiempo, a contratiempo, eternamente enfermamente Sociedad soledad esquina gastada canciones bonitas que no dicen nada soledad vanidad historia gangrenada mi corazón es un tumor en la sala desahuciada tengo el ego mal herido arrumbado en un cajón Tengo el alma encadenada a una red en internet He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo He encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo chamaco me regalaron una pelota se me voló por mi ventana me asomé sorpresa había un patio con un pozo una mata de guaya un almendro donde tiempo después dejé guindado mis ojos la tarde de mangos en que la conocí la pelota siguió girando y así conocí la calle calle abajo encontré otras calles otras casas, otros patios y así se hacía mi barrio que junto al barrio del Tamarindo, el de La Rosera, el de Villa Alta y el Zapotal forman mi pueblo y que muchos pueblitos forman el estado secuestrado por el estado la pelota seguía girando y así fue como llegué hasta aquí. Marina es un holograma que habita la barranca y tiene una nube de mascota. Marina Marina agua Marina dos puntos Nube No te bajes de la banqueta Que te van a atropellar Marina labios Sin puntos Marina Nube No te subas a ese carro Nube no basures Marina Astro después de los puntos sin Marina Nube tienes que vivir otros siete años Caricia Marina Maríname Marínate nos nunca te dije que tenías injertada toda la magia indígena en tu magnífico culo africano otra vez será otra vez será marina salvia marina, marina, marina al tiro que se quema la barranca nube ladra, marina río marina sol nube Duerme. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Mi nombre es Anita Salazar y les quiero compartir este bello poema que he escrito con tanto cariño. Me gusta mi silueta. Soy como la madre tierra, con valles y praderas. Mi cuerpo femenino refleja lo divino. En mis pechos se genera el alimento para mis hijos. Cada pliegue de mi piel es testigo del tiempo recorrido en el camino. Y bueno, acá está otro poema que me ha gustado mucho que se los voy a compartir con mucho gusto. Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida. El dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos, que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos. Y mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime. De los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Este poema es de Roque Daltón. Y bueno, espero que sigan disfrutando de la vida, de todos los detalles que nos brinda. Les dejo un fuerte abrazo. Adiós. Fueces de colores saltando Y un amor en la otra orilla Yo de este lado, nena Y sin saber nadar. En el país de nunca jamás mire la gente feliz. Sin violencia en las calles, ni miseria en sus mesas. Y un chacal tras la niebla, queriendo tomar atajo. Dónde vengo Y bien sé A dónde voy Voy a ir rolando Mientras pasan Los comentarios and de nunca jamás las leyes no se venden todo es justo la soberbia está en un rincón los policías son amables y los generales honestos. En el país de nunca jamás a las mujeres se les ve con respeto. No son objetos sexuales, el cura paga impuestos. políticos no cacarean y la ciencia va por delante Oima del renunciamiento de José Ángel Buesa. Declama Miguel Enrique Verum en Barbosa. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca, y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjuagaré una lágrima y jamás lo sabrás. De haber sabido que conmigo no estaría hoy aquí muriendo por fin. ya ves, no soy a vivir para alterar así mi destino y ahora sé que es quererte y verte partir Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo ya nada te importó que tus palabras frías me partieran temporada de guayas me trae recuerdos de ti y es que desde que te vi intento cruzar la malla, tu llanura tu playa, el sotavento de tu risa, brisa del mar con la prisa, de la madrugada esquiva de vivir en mi saliva, mi querida mi querida María Luisa dulce dulce o amargo al paladar según lo quiera usted ver, puede lamerlo mm. ya está a morder gemirá hasta hacerla llorar la picardía del fandanguero pero tiene que probar primero, aviso a casadas y solteronas pica, pero no en panzona, así es el chile habanero <risa> el trabajo, no me enfermo, ella tiene trabajo, tenía que soportar a su patrón y yo a ella, y a mí quien, a mí quien me cuenta que este cuento no está enfermo, duermo, duermo, Cuando supe que lo simple era simple, que lo complicado es innecesario, cuando aprendí a trepar a mi tejado, cuando me tragué las palabras que no se deben pronunciar, cuando te escuché rechazarme mientras me abrazabas, cuando supe que el amor siempre es de paso, aunque se queda a vivir eternamente, cuando vi mis quietos pies, supe nuevo Es hora de marcharme Cada vez tengo más pasado que futuro Cuando los mensajes llegaron a destiempo Y no pude detener ya la nueva historia Y caía a ningún lado Y no quedó más conversación que el pasado Cuando de su boca salieron diminutas búfalos negros Que mutaron en mariposas Pero en el fondo Eran búfalos indomables Insaciables De su pequeña boca De su divina boca De su hoy tan lejana boca cuando el sol se ocultó bajo las nubes y los pájaros volvieron por fin del sur cuando el sol se ocultó bajo las nubes y los pájaros cantaron su triste blues ¿dónde estabas? ¿dónde estabas tú? Muchos desgraciados. Pero muy desperdigados. Por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos. Pero unidos venceremos. Sí, chulis. Unidos venceremos. Somos las tolvaneras que escupe el viento, lo riguroso y la vida, lo rugoso y la vida. Somos el esqueleto hincado haciendo la cama, somos... la fractura de la banqueta, patria, fosa común, como un denominador, como un lastre, como un múltiplo, el miedo, la ignorancia y la indiferencia, me come el hambre cuando no hay que comer, hambre, musa perfecta, fiel, frívola, para estos días austeros. Esa de la voluntad de algunos Que renuncian de sus sueños Por un pago que se esfuma Me incomoda estar en medio De este tianguis de miseria Donde el hambre pone precio A nuestras flacas convicciones Me encabrona ser testigo de esta historia de mentiras De esta historia de traidores Y que la frivolidad nos evaporé A la planta de mis pies les crecieron horizontes y los pájaros volaron en los llanos de mi alma y la duda pegajosa atascó mis pensamientos y una ráfaga de rabia se incrustó con mi coraza y el camino ya no estuvo, y los pasos no volvieron el camino ya no estuvo, y los pasos no volvieron preparamos la tierra, echamos la semilla la regamos, nos crecieron los ojetes hay que deshiervar, nos crecieron los ojetes, nos crecieron los copetes, hay que deshiervar. Es por esto del decir, siento como estancado y aunque ya me había pasado no sé por dónde seguir una flama hay que revivir para quemar el verso pasado una flama hay que revivir para quemar el verso pasado nos siguen faltando varios nos siguen faltando varios Nos siguen faltando trasletó y un sorbo a mi delicioso y humeante café ah. me pongo a lucubrar en las escenas bananeras que sorprendieron al mundo entero, en el mismo Capitolio, en la White House. <risa> queridos hermanos grillos, queridos hermanos de la Cuarta Transformation, what pasa? decía este periodista iconoclasta desde el México mágico. ...levitando, levitando en la magia mexicana... ...¿qué pasó?... ...resulta que... ...resulta que es gringo y bananero... ...¿qué pasó con la gran democracia americana... ...ejemplar de todo?... ...no, no, no, no... ...eso, eso me me traslada... ...queridos hermanos grillos... ...aquella noche navideña... ...que yo estaba en una posada... ...con Villarreal landeros ...y se me acerca, se me acerca... ...una camarada y me dice tú verás caer a la gran potencia. <risas> oh, pues eh, cómo hemos saboreado estas escenas eh, a quien se le ocurre disputar el poder cuando se han perdido 300.000 vidas en plena pandemia, hombre. Y ven entonces ahí toda la, la horda, la horda gringa fanática eh invadiendo Eh, ...el espacio de poder... ...invadiendo el... ...pisoteando el símbolo... ...ahora sí los cerdos... ...pisoteando las margaritas... <risa> ...gringo, gringo y bananero... <risa> ...no, no... Pues ...la decadencia... ...la decadencia total... ...la barbarie total... ...el derrumbe de un icono ...de una figura... ...de la supuesta democracia gringa... ...que sabemos que... ...es una farsa... Pero bueno, yo espero, queridos hermanos grillos, que sigan disfrutando estas escenas bananeras. Nada es lo que parece. Es es, es, es eh, como para una película de Netflix, ver ahí a todos los fanáticos eh, ensayando el rapel, rapeleando ahí en el Capitolio, y luego el fulano con, con los cuernos, y la otra señorita que era de la fuerza aérea que perdió la vida ahí en la marabunta. ¡Qué show! ¡Qué barbarie! ¡Qué revolcadero! ¡Qué, qué, qué, qué! qué. No, no, no no, no, no! ¡Se no me acaban los adjetivos, queridos hermanos! ¡Grillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúntelos, muchachos! ¿Cómo, cómo se va a llamar la película de Netflix? Ja, ¡Ja, ja, gringo ¡Gringo! ¡Y bananero! ¡Esto es! ¡La Ventana de Caín! Y yo soy! ¡Yo soy! Roberto Guillao. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.